Que todas las universidades del mundo con las que tuvimos contacto le manden una carta a Macri a ver por qué Macri quiere destruir a las madres por qué el gobierno entero de Macri quiere destruir a las madres cerrando la plaza, probiéndonos entrar queriéndome poner detenida, procesándome insultándonos desde los medios todo el tiempo todos los medios en fin, yo creo que los que viven en el país lo saben Yo quiero decirles con los que ya vamos a tomar contacto, hoy acaba de salir al mediodía una compañera para Europa, que ya se va a poner en contacto con muchos argentinos y con muchos europeos, para que esta campaña tenga resultado. Queremos que todas las universidades apoyen a las madres y le pregunten a Macri por qué quiere cerrar la universidad.